que más que agradecer que la gente realmente está sintiendo que necesitan un cambio y que sea una mujer la que llegue a la alcaldía, por lo tanto feliz. Eh, quiero cumplir con lo que ellos me están eh, proponiendo y me están diciendo y obviamente yo estoy muy contenta por el apoyo que he sentido de muchas mujeres y también de varones de acá de la comuna.